Hablamos de eso, de la rueda del príncipe Sabu, que se llama. Esto fue realizando las excavaciones en y 1936 en Saqqara, exactamente. Se descubrió la tumba del príncipe Sabu, hijo del faraón Adhyub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 que tenía motivos florales incrustados en plata. La, la vasija fue datada eh, de una antigüedad de unos cien mil años, lo cual, de ser cierto, eh, gana la calificación nuevamente de artefacto fuera de lugar